Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. ¡Ay de los estafadores! Esos que cuando compran, exigen la medida y el peso exactos, pero cuando venden, dan una medida o un peso inferior al debido. ¿Acaso no saben que resucitarán en un día terrible? ese día el día de la resurrección todos los hombres comparecerán ante el señor de toda la creación verdaderamente el registro de las obras de los pecadores incrédulos se halla en el sijin y sabes qué es el sijin es el destino que les ha sido decretado y el registro de sus obras está marcado y sellado Hay de ese día de quienes niegan la verdad. Esos que desmienten el día del juicio final. Y solo los desmienten los transgresores pecadores. Si se les recitan nuestras alegas dicen: No son más que viejas leyendas. No es cierto lo que dicen. Realmente Sus corazones están cubiertos por todos los pecados y las malas acciones que realizaron. Y el día de la resurrección, una barrera les impedirá ver a su Señor. Después, entrarán en el fuego del infierno. Luego se les dirá: "Esto es lo que negaban". Verdaderamente, el registro de las obras de los creyentes virtuosos se halla en el Il-lin. Y sabes que es el Il-lin es el destino que les ha sido decretado. Y el registro de sus obras está marcado y sellado. Y los ángeles allegados a Abá dan testimonio de ello. En verdad, los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso. Contemplarán todas las gracias que Allah les ha concedido reclinados en divanes En sus rostros se apreciará el brillo de la felicidad Se les dará de beber el néctar de un vino puro sellado Cuyo último sorbo será de la fragancia del almizcle Que por él compitan obedeciendo a su Señor en esta vida quienes lo deseen y estará mezclado con agua de Tasnim el cual es un manantial del que beben los más allegados a Allah Ciertamente los pecadores incrédulos se reían de los creyentes en la vida terrenal cuando estos pasaban ante ellos se guiñaban el ojo unos a otros mofándose de los creyentes y cuando regresaban a sus familias lo hacían satisfechos de su actitud y cuando los veían se decían realmente esos están extraviados por seguir a Muhammad mas no era de su competencia juzgarlos no obstante el día de la resurrección los creyentes se reirán de quienes rechazaron la verdad y contemplarán el castigo de quienes negaron la fe y no se rechazaron la verdad reclinados en divanes ¿Acaso quienes rechazaron la verdad no obtendrán su merecido por lo que hicieron?